La gente necesita el fuego de Dios El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar Lo que por herencia nos pertenece A continuación, tiempo de reforma En la voz del apóstol Joe Padilla Bienvenidos Vamos a, a iniciar esta mañana Y le voy a invitar que busque por favor Hechos 26, 19 hermano Hechos 26, 19 Por favor lo busca Dice la escritura en Hechos 26 19 Dice la escritura ahí Lo vamos a leer eh, Desde el día, desde, perdón Desde el versículo 15 15 o oh, no, mejor desde el 2 hermano, ya que tenemos la Biblia abierta Ocupado en esto, vea que estaba ocupado Pablo, verdad Igual como estamos a veces nosotros, ocupados en esto El problema es que estamos a veces ocupados en algo que no es de Dios Estamos ocupados en otras cosas, menos en la visión Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos a tierra, y oí una voz que me decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, Porque para esto te he aparecido a ti Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto Y de aquellas en que me apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles ¿A quien Ahora te envío Para que abra sus ojos Diga conmigo, abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual lo oh rey Agripa no fui digamos fuerte, no fui rebelde a qué a la visión, estamos hablando la visión de la casa le voy a explicar algo, el Pablo estaba ocupado en hacer su voluntad y en hacer su voluntad y en hacer su voluntad el problema de todo esto es que no nacimos para hacer su voluntad, ni la voluntad suya ni mi voluntad es como cuando le explico mil veces dos veces he tratado de irme a este país y las dos veces me han regresado pero me han regresado no porque me que me hayan dicho con una pistola te vamos a regresar, no lo que pasa que el Señor me ha persuadido de que este territorio del Salvador Dios tiene algo con este país hermano Y Dios tiene algo con este país Yo tengo que descubrir lo que Dios tiene con este país Pero mientras tanto tenemos que avanzar en el reino Ahora No nació esto para poder cumplir su voluntad Ni para cumplir mi voluntad Esto hermano nació en el corazón de Dios Para cumplir la voluntad de Él Entonces nosotros estamos ocupados Y vamos a perder todo el tiempo del mundo Cuando usted esté haciendo su voluntad Y usted, se va, usted va a estar dando vueltas en un mismo lugar Todo el tiempo Y no va a llegar a nada Hasta que decida hacer la voluntad De su Padre Celestial Ahora, Pablo iba Dice que iba ocupado en esto Así están muchos, ocupados en lo suyo Pero el problema es que Te vas a morir ocupado en lo tuyo no vas a llegar a ningún lugar Aquí es cuestión de que te ocupes En lo que Dios quiere que te ocupes Y no en lo que tú crees Que estás ocupado Estás tan ocupado haciendo tus cosas Cuando Dios tiene un plan perfecto En hacer las cosas de Él en tu vida Entonces, sucede hermano que Pablo iba Y él dice que iba a matar a los cristianos Imagínense en lo que andaba ocupado Él iba, pero él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios A veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios Y estamos haciendo nuestra voluntad Entonces iba para Damasco y se le aparece el Señor ¡Pum! Y lo votan de la bestia Donde iba no se dice que era Si era caballo burro Saber en qué iba Pero iba en una bestia Porque lo votó Entonces al votarlo Hermano Se le aparece una visión grande Y un resplandor enorme Y le dice Saulo ¿Por qué me persigues? porque estás ocupado En hacer tus cosas? Si yo no te mandé a hacer eso yo, te, yo, yo tengo un plan perfecto para ti Estás ocupado en tus cosas Ahora yo te llamé como ministro Mío Le dijo el Señor Para que anuncies el poder de mi evangelio Para que a través de mi persona Le dijo el Señor Se conviertan de las tinieblas a la luz Y del reino de Satanás al reino de Dios Entonces, ¿sabe cuál es el propósito inicial de su vida? ¿Para qué cree usted que Dios lo levantó de la borrachera donde andaba? ¿Para qué cree que usted lo levantó Dios de toda la perdición, de la prostitución, de todo el crack, la marihuana, la cocaína y todo lo que vivía? ¿Para qué cree que Dios lo levantó, hermano, que estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Usted cree que lo levantó para hacer su voluntad? No, lo levantó para ser un ministro del Dios de los cielos. Lo levantó para alguien que tenga identidad del reino de los cielos, para bendecir a otro. ¿Para qué cree que le dio esa casa? Se la dio para que la ponga a disposición del reino de los cielos Para que a través de su casa se conviertan todos los vecinos Que no saben ni tienen dirección de vida Para que su casa sea un centro de bendición Para los jóvenes que se están perdiendo En la, en la droga, en las maras, en la perdición Usted es un ente de Dios en la tierra Hay un propósito para usted, hombre Ahora, el propósito aquí no es que venga A cumplir mis sueños Sino que cumpla los sueños de Dios A través de los sueños que Dios nos ha dado Entonces Pablo dice, entonces por lo tanto, oh rey, no fui rebelde a la visión. Hay gente que es rebelde, hermano, a la visión. Y es rebelde y no pues yo no hago eso. Pues a mí no me dijeron, yo no lo hago, siempre ven sentido contrario. Parece la matapejos, así decía mi mamá. Dice que la matapiojo era una mujer, pero testaruda hermano, testaruda Dice que todas, eh, decían allá por el pueblo pues que, que la mujer esa la llevaba la contraria al marido Es blanco decía el marido, no es azul decía la matapiojo, así le decían de apodo la matapiojo No es, es, es, es eh, púrpura, no es rojo, carmesí, la, mire cuánta gente matapiojo hay aquí hermano Que le está diciendo una cosa y hace otra uno le está diciendo a esto y hace lo otro uno le dice azul y es verde pero mire, esos matapiojos mire, no llegan a ningún lado dicen que cuando la matapiojo se murió se fue en un río y se hundió lo tremendo es que todos buscándola ahí abajo, en el río abajo y dijo el marido, no hombre, no la busquen en río abajo este es tan, tan rebelde que se murió y el río se fue y ella agarró para arriba y la encontraron ahí en el nacimiento del río a la matapiojo hermano porque hay gente tan necia rebelde, tan tan mire, hace lo que quiere yo fíjese que estoy aprendiendo a no, a no caminar con esa gente pues usted tiene que caminar con gente que lo empuje a otro nivel, un líder que todo, no es que no se puede dígale mira, estamos en una casa donde todo se puede papá, qué te pasa no es que no creo que esa vieja de mi mujer, como no va a cambiar hombre pero todo llevamos la contraria de Dios, Dios tiene un plan eterno, entonces no voy a ser rebelde a la visión, diga conmigo no voy a ser rebelde a la visión de Dios, no, ni yo tampoco hermano, yo estoy aquí porque no quiero ser rebelde a la visión de Dios si Dios dice hay que hacer, hay que hacer y hay que hacer, donde él diga que hay que hacer no donde yo diga que hay que hacer hay que hacer donde lo que hay que hacer pero lo que hay que hacer en él como él diga, ahora Le voy a hablar de tres aspectos de la visión de la casa Esta visión en primer lugar Esta visión en primer lugar Usted debe saber Que las características de una casa apostólica y profética Amado hermano Es unas características muy, muy, muy específicas Le voy a hablar de tres características de su casa Donde usted pertenece Para que sepa dónde va a correr Número uno La visión apostólica es Visión única, detallada, diferente específica Oiga, se lo voy a repetir Es única, es detallada Es diferente y es específica No digo que es la mejor No digo que es mejor que otras Ahora, es la mejor para nosotros Porque es la que Dios nos ha dado Yo no conozco otra visión más la que Dios nos ha dado Yo no sé que en un lugar usted quisiera Que aquí nos reuniéramos a, a Hermano, ¿y por qué no tiene culto de señoras? Porque no no Dios no me dijo eso es que fíjense en otro lado hay culto del Señor Ay, y si usted quiere irse a dormir a esos cultos del Señor vaya a culto del Señor aquí necesitamos acelerarnos mire hermano y, y por qué no tienen culto de jóvenes ustedes todos los sábados porque yo no sé qué es eso yo sé que ahí vamos a hacer eventos lo que sí sé que los jóvenes hay que ponerlos a trabajar en las semillas son bien efectivos allá me estaban contando unos jóvenes que san los enfermos se sanan en las semillas me están cortando que los jóvenes hablan en lenguas que los jóvenes hermano evangeliza entonces no tenemos un plan de los sábados aquí porque yo no sé qué es eso a mí no me criaron en eso, yo no me crié haciendo culto de jóvenes, porque al final terminan aburriéndose los jóvenes con lo mismo y lo mismo y las directivas jóvenes y los jóvenes directivos y los directivos, no, vaya a trabajar a la semilla, vaya a hacer crecer el reino de los cielos, vaya a despojar al diablo de las colonias, eso vaya a ser y cuando nos reunamos, nos reunimos, tenemos reuniones como el YAM con propósito con un propósito agresivo, con un propósito hermano de, de reino de los cielos con un propósito fuerte, yo no sé si usted está comprendiendo la visión de su casa, pero esa es la visión de su casa eso es lo que Dios tiene para usted a través de nosotros, yo no le puedo decir que nos vamos a reunir aquí y los caballeros ¿y por qué no tenemos que yo no sé qué es eso la visión de esta casa es específica, es detallada esta visión es diferente es específica, es única no digo que es mejor que otra yo no sé otra, será mejor para ellos, pero para nosotros esto es lo mejor que Dios nos ha dado, es específico es una visión hermano que, que, que es diferente es diferente es una visión de reino es una visión que, que hermano lo que hace es añadir lo que, lo que yo tengo que hacer es darte una visión que dios me ha dado para que para que tú puedas correr y cumplir tu propósito dentro de esta visión Y podamos cumplir el propósito corporativo que tenemos De llevar a esta iglesia a otro nivel De llevar a Santa Ana el reino de los cielos y establecerlo De llevar en mano a las colonias, la sanidad, la salvación, la vida eterna, la alegría A los deprimidos, a los encarcelados, a los borrachos, a los adúlteros, a los fornicarios Para eso Dios nos levantó y es específica, es para esta iglesia La, la dio para esta iglesia yo no conozco otro lugar, por eso deje de andar usted eh, hermano, los que son hijos, dejen de andar abriendo la boca en otros lados ahí anda, abre, y para dónde va Vicente, a dónde va toda la gente ese va camino al infierno hermano, hay gente que, que anda de iglesia en iglesia, como que rode caballitos un día van a la una y se suben a los caballitos y otros grandes y otro chiquito y ahí van Y los caballitos se suben, como que de caballitos. Y de repente, ¿y hoy dónde vamos? Ahí voy a la franja, y hoy allá a la comunidad, y hoy a la... de Mauro allá ¿Y hoy dónde voy? Hoy a la juda. Esa gente está loca. No se junte con esa gente loca, hermano. Esa gente es loca. Lo voy a repetir, es loca. Esa gente no, no tiene oficio. La gente está loca, fumada, crack, fuma. Con esa gente no se meta Esa gente es loca, loca Esa gente está fumada Esa gente no tiene identidad de casa No tiene identidad de hijo Esa gente es bastarda donde quiera Que anda porque ni padre haya Ni tata haya que lo corrija Es loca Ahora, esta visión es diferente Segundo, esta es una visión de reino Esta es una visión de reino Diga conmigo visión de reino una visión de reino. ahora nuestra mentalidad no es local esta visión no es local para esta localidad lo que pasa es que esta localidad nos está entreteniendo para porque hermano aquí yo el próximo domingo le voy a meter un ya va a ver qué va a hacer perose mañana con los líderes vamos a hablar vamos a hacer una plática una platica que tenemos con ellos y con los supervisores y mentores estos gente pero pasa una cosa hermano esta visión es de reino Esta visión no es localista Nosotros no estamos acá solo para establecer esta iglesia Nosotros necesitamos seguir entrenando gente Para que se entrene, para que vaya a otros lugares A otras naciones La visión de reino es una visión mundial Es una visión multicultural La visión de reino es una visión que llega a todas las esferas sociales No sé, no sé si usted comprende lo que estoy diciendo no es una visión estática hermano y porque no nos quedamos aquí hacemos una enramadita porque no hay que sacudirle el petate a usted decirle que en esta visión de reino en esta visión de reino no tenemos gente de banca, la gente de banca le vamos a sacudir la banca y le vamos a decir despertar papá porque en este en este lugar solo hay titulares en este equipo no tenemos gente en la banca en este equipo tenemos gente titular que guerrea, que pelea que establece, que camina es una, es una visión de reino es una visión donde tú no puedes estar sentado haciendo nada tienes que activarte es, es, es hermano esta, esta visión es llega a todos los estratos sociales el que tiene pistol el que viene en Mercedes Benz el que viene en bicicleta en patinete aquí todos tienen acceso porque es una visión de reino no hay problema no hagamos discriminación ni de los que tienen ni de los que no tienen porque igual es discriminar ah como le parece eso igual no, no discriminan a los pobres Pero ni a los otros también que tienen O no es discriminación lo mismo Aquí caben todos, el que viene en patinete Y el que viene en carro, y el que viene en bus Y el que viene a pata, como sea Aquí caben porque es una visión de reino El mensaje que tenemos Es un mensaje apostólico Que te va a llevar de un nivel pasivo A un nivel activo no es un mensaje para estarte entreteniendo ni sobándote un poquito hermano, la espalda, hermanito siéntete bien que Dios te bendiga aquí te amamos con todo el, ya sabe usted que lo amamos Y yo sé que usted me ama No me necesita decírmelo Solo actúe de la manera que me ama Y yo actúe de la manera que lo amo Y caminemos juntos Y dejamos de estarnos entreteniendo En tanta sovalera Ahí de, de, de, de sobarnos en la espalda Y avancemos en el reino Vayamos y despojemos al diablo De lo que al Señor le pertenece En esta tierra Actívese Active su casa Active su vida Active sus hijos Active su mujer Active sus cosas Y vaya por este mundo Predicando el verdadero evangelio Del reino de los cielos El que cambia la vida De las personas persona No es la psicología No son los alcohólicos anónimos Es el reino de los cielos Lo que cambia la vida de las personas No te estamos entreteniendo en esta iglesia Tú no veniste a esta iglesia Para que te estemos entreteniendo Ni contándote una fábula de vieja Aquí no te vamos a estar entreteniendo Ni contándote cuentos de, de la ciguanaba Del cipitillo, de, de todo eso aquí estamos hablando de un reino que se establece en Santa Ana y en las naciones estamos estableciendo el reino ahora no le digo por causa del diablo pero estamos hoy mismo la semilla están nos ayudando para que hablamos otros centros evangelísticos, misioneros y estamos avanzando en todo el Salvador hoy sí el Salvador que se prepare que nos mandaron de regreso pero vamos a hacer guerra espiritual amén ¿Sabe usted que la, la profeta Nancy Mansio me acaba de escribir y me dijo, mire, yo voy para El Salvador, me dijo, llevo una espada desenvainada y voy a ir a pelear por esas mujeres ahí en el en El Salvador. Yo le dije, pues también por lo porque escribí medio que venía me, muchos hombres me dijeron, queremos estar nosotros también, pues abrámolo para toda la gente que venga esa mujer a despertarle la la cabeza y a levantar a los profetas que están dormidos, hermanos. Entonces, esta visión es, por eso hacemos eventos nacionales, por eso es que usted no no usted va a servir en eventos nacionales. Y no es que aquí Santana sacudas el petate, hombre, estamos altos altos al Salvador, y usted tiene que ir pensando si alguien tiene llamado en Trenes y vaya a ser para otra nación y haga la obra de Dios. Entonces, usted debe saber que esta es una visión de reino. Hechos 17:5. Ahí está la visión de reino, mire. Hechos 17:5, por favor, léalo. ¿Qué dice Hecho 17.5? Mm -hmm, creo que es... vamos a ver Aquí está, 17.5, ¿qué dice? Entonces los judíos que no creían Diga conmigo, los judíos que no creían Mira, aquí todos los que no creen, los dueños de la ferretería, los dueños de la todos los agroservicios, los dueños de todos los eh, centros comerciales, los dueños de, de, de, de, de donde sea sin de todas las orfererías y toda esa cosa. Esos no creen. Pero dice que ahí estaban en la ciudad muchos que no creían, porque hay mucha gente que no es creyente, no cree en nadie no creen en nada. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Y juntando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltando la casa de Jasón Procuraban sacarlo del pueblo Los querían sacar del pueblo Pero no nos van a poder sacar del pueblo Más nos vamos a multiplicar es más, usted se va a volver tipo cuyo, va a empezar a engendrar, engendrar, engendrar, engendrar, engendrar. De tal manera que vamos a rodear todo Santa Ana, al rato vamos a estar lleno en todo Santa Ana, las semillas se van a multiplicar, van a haber semillas en todas las en todos los barrios, en todas las colonias, en todos los pasajes de cada colonia van a haber semillas, semillas. La idea es multiplicación, multiplicación, aceleración. No nos sacan. Pero no hallando los trajeron a razón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Es que estos son que gritaban. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a Santa Ana. No sé si yo o leyó eso usted Es que los que trastornan el mundo entero Lo que le estoy diciendo Que nuestra visión No es una visión que va a estar Entreteniendo a la gente La visión del reino es la que trastorna Las ciudades La visión del reino es la que trastorna La mente, el corazón de los incrédulos La visión del reino Avanza con fuerza Esta visión de reino Es la que trastorna las ciudades aquí vamos a trastornar al mundo entero hermano le guste al diablo o no le guste yo no le voy a, no le he pedido permiso al diablo, la sangre de Cristo me dio la llave para que las puertas solamente las abra y las empuje las abra y las empuje y así estamos avanzando punto, no es una visión mía usted va a entender algo que no es mi visión es una visión que Dios puso en mi vida diferente Porque si fuera mi visión, mejor me lo llevo para para Miami nos vamos a las playas. Pero esta visión es puesta de Dios en mí para transmitírsela a usted. No se equivoque usted cuando está siguiendo la visión mía, porque yo soy imperfecto igual que usted. Pero lo que está siguiendo es la visión de Cristo a través de mi persona. Eso es diferente. Entonces pues, ahí están los que trastornan, esa es, tiene pasión por el establecimiento No es levantar una iglesia más, no es avivar una iglesia en en, Chalchoa, en el No, no, no, no es avivar una iglesia por querer avivarla No es llenar una iglesia por querer llenarla Lo que pasa es que debemos de ser testigos del poder sobrenatural de Dios Y para eso debemos llenar los lugares Aquí yo no me voy a, yo no me voy a, yo no voy a descansar Hasta el día que vea que los servicios están totalmente llenos Y la gente esté afuera queriendo entrar a un servicio, queriendo entrar y ahora así le voy a sacudir más el petate a esos supervisores, ministros y coordinadores y líderes, para que entiendan que la visión que tienen no es una visión pastoral, es una visión apostólica pero es una visión de establecimiento de algo fuerte, algo sobrenatural no podemos estar pasivos, descansando rascándonos la panza, es tiempo de avanzar, soldado del ejército de Dios es tiempo de avanzar, es tiempo de alistarse, es tiempo de avanzar hacia que el reino de los cielos se establezca en Santa Ana, y te voy a decir una cosa, esta visión no es por abrir una iglesia más, no es avivar una iglesia por avivarla, no, es porque queremos ser modelos para que otros caminen debemos de ser modelos para que otros caminen lo que hemos visto hasta ahorita es simplemente es parte de la visión, yo ya había soñado este templo así, yo había soñado esta alfombra así, hace 7 hace años ya había visto su rostro hace 7 años porque ya sabíamos a lo que íbamos y eso es que solo estamos iniciando pero usted tiene que avanzar en esta visión y su, la visión de su casa es apostólica y profética pastoral, evangelística de maestro los cinco ministerios se mueven aquí los cinco ministerios son la mano de Dios el puño de Dios pero tiene que avanzar usted tiene que entender en qué visión está por eso es que nosotros no, no avanzamos a veces ni en nuestra vida ahora cuando usted tiene esta visión en esta casa es el modelo que usted ha visto ese es el mismo modelo que tienes que llevar a tu vida hermano ¿Aló? es el modelo que tienes que llevar a tu vida no solamente tienes que tener una casa bendecida en tu vida ni un matrimonio bendecido sino porque tienes que ser modelo a otro ¿Me está entendiendo? Cuando usted tiene una visión de reino en la casa Su visión es de reino en su casa también Entonces una visión de reino es una visión de avance Ahí usted no le puede decir a sus hijos No hay Y si no hay hoy pero mañana va a haber Entendé que por fe lo vamos a hacer Por fe vamos a caminar Por fe te voy a comprar esos zapatos Por fe vamos a hacer ese viaje Por fe vamos a comprar esa casa Por fe vamos a comprar ese vehículo que por herencia me pertenece Porque mi vida y mi casa es de reino Porque en la casa donde yo habito También es de reino Por eso es que esta iglesia tiene que mejorar Todo lo que tiene que hacer Mejorar sus estructuras en la iglesia infantil Mejorar su estructura en la calle Mejorar su estructura en la casa ¿por qué? porque es una visión que tiene que ser modelo a otros ahí vinieron unos pastores el día hace un, como unos 3, 4 días y entonces de repente le dijeron al pastor Salazar entraron y le dijeron, wow, teníamos rato no ver y esto parece que no es de acá y todavía le dijo un pastor mero religioso yo mejor ni entro por ese púlpito, le dijo porque yo siento la gloria no, le dijo, no somos religiosos tampoco, le dijo pase y pasemos, y los pasó, ahora Pero pero la gente entonces ahora ¿Con qué se va esa gente? ¿Con qué se van esos pastores? Se van con una Visión que les hemos Modelado Tus hijos van a tener una visión Que tú les modeles Y tus hijos tienen que ser mejor que el matrimonio que tú tienes Y tus hijos tienen que tener Más plata que la que tú tienes todavía Porque tienes que modelarle Por eso es una visión de reino Y es una visión específica también Te la recuerdo, específica, detallada porque es la tuya no tienes que andar copiando la visión de otro y la mujer diciendo mira y ya viste el marido de la Juana ya lo viste va al gimnasio todos los días mira vos deberías de hacer ejercito seco pues sí pero esa esa es la visión de aquel que le gusta andar enseñando ay déjelo pero la suya para empezar casi es esa es una misión imposible y todo seco y que va a ser si el Dicen que, que este este Aunque usted no lo crea Le voy a hacer un Aunque usted no lo crea Aquí tengo un hermano Ponete de pie a vos Mire ese Sabe usted que es Instructor Mírenlo Es instructor De un gimnasio Sentate Instructor de un gimnasio. Aunque usted no lo crea Ya vio Pero él, por muchas gimnasias que ha he hecho, medio le salen su y él se siente así bien. Pero la esposa no le puede decir, mira, hay tanto que vas al gimnasio, debería ser como Arnold Schwarzenegger. Y la mujer cree que viene Arnold. No, porque la visión es específica. Se casó con este y este tiene una visión específica de él para su mujer. Y esa es la que la mujer y los hijos deben de seguir. Los hijos no tienen que andar papá yo te voy a, mira es que yo te comparo con el papá, el día que este me diga lo agarró el buche hermano a mí que me importa lo que otros papás hagan yo puedo hacer lo que puedo hacer, lo que Dios me diga que haga, porque mi visión es específica ¿me estás entendiendo? la visión de la casa es específica pero la visión de tu casa y de tu vida y tu familia es específica, es detallada la visión de esta casa es apostólica, de reino, tu casa y tu vida tiene que ser una visión de reino Por eso tu familia tiene que dar testimonio De que son una familia del reino de los cielos No del reino de las tinieblas No puedes vivir peleando en tu casa El día que la mujer quiera pelear Siéntela y diga Mira mamita, siéntate Tenemos una visión de reino Y aquí no podemos estar peleando Porque todo se oye Y después el vecino sale Y usted me va a invitar a la iglesia no Usted es un gran pleitisto, viejo loco Y le va a decir a su mujer Siéntate hablemos y conversemos ¿cuál es tu pele? porque hay mujeres que se pelan hermano ¿cuál es tu pele? ay es que yo ella... no ¿cuál es tu pele? ah no es que no hay ningún pele ¿cómo no? y deja de gritar ¿cuál es tu pele? mira mamita ¿cuál es tu pele? mejor dígale ¿cuál es el pele? el pele es que quiere un par de zapatos nuevos y el hombre tiene años de no comprarle uno Diga, mira Juancito, mi pele, ¿cuál es, ¿Sabes cuál es, papayito? Que no me has comprado zapatos. Mira. ¿Ya viste los zapatos que andan? Hasta el olor del chicle siento cuando Ya las tapitas ya se fueron hace rato, ya no ven tapitas, ya. Puro plac, plac, plac, plac, pero ya puro el puro el puro hierro. Como que está entrenando para ser ninja va. Ya con ese hierro bien a cualquiera mata <risa> mejor dígale cuál es su pele hombre y saquen adelante porque su casa no es una casa cualquiera es una visión de reino la que hay ahí y en la visión de reino hay abundancia y dígale mamita vamos a orar es más voy a sacrificar algo por ti voy a sembrar en ti esto y vamos a ir y sos buena tierra yo sé que Dios me va a prosperar y me va a bendecir cuando yo siembro en ti visión de reino así debe creer que su casa porque así es esta casa. Yo le enseñé a este niño que así es la visión desde chiquito, sabe. Elsa, desde la cesta me lo traen todo. Yo creo que ni un culto, o sea, tal vez alguno se ha perdido, pero por razón de que no he estado, pero siempre estaba desde chiquito en la canastita ahí. Desde ahí le decíamos visión de reino. Porque y así se ha creado, y así se crió y fue a traer su visa a los ocho años y ayunó a los ocho años y me dijo, "Yo atrae mi visa, voyme, ya ayuné", me dijo, así que no hay problema." Pues se la dieron hermano y después me voy con él a un viaje íbamos a una conferencia apostólica y profética y de repente le iba a llevar también ahí por disney porque él no sabe de conferencia apostólica sino que él sabe de, de, de andar montándose ahora me lo llevé y le dije te vas a estar conmigo tres días en la conferencia y te prometo que otro día te llevo a pasear ahí estuvo hermano y cuando entramos le dijo le dijo la la, la, la, la, la, la del counter mire fiesta que no tenemos espacio y le dice el pero, pero aquí venimos y ya tenemos nuestro boleto pero sabes qué lo voy a montar en primera clase, vale 1500 dólares el, el, el, el, el, el asiento, pero lo voy a montar gratis, y no a causa de, de la fe de este, me fui en primera clase pues, a mí nunca me han metido en primera clase, pues. pero a ese sí, entonces tiene visión, va, va mejorado pues, pero usted, ay a mí no, yo no tengo quizás a ver si me dan a mí, Eso es lo que pasa Que tu casa no tiene una visión de reino Si tuviera una visión de reino Todas las cosas para el Dios de los cielos Son posibles para el que cree Pero yo no sé si tú estás creyendo Al menos esa palabra que te estoy diciendo Todo es posible para el que cree hermano Todo es posible Todo es posible una ¿Sabe cuánto tiene que ser esa visión posible? Cuando entiendas que esa visión de reino No es egoísta No es para cumplir tu deseo no es para cumplir tu capricho Para cumplir los deseos de Dios Y número 3 Es una visión de gobierno apostólico Hebreos 3.4 Hebreos 3.4 que dice Mira lo que dice Hebreos 3.4 Dice la escritura ahí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 es hecha por dígamelo usted más fuerte, dígame, ¿por quién? ah, por alguno ¿no? no, no dice algunos dice algún fulano le cuento el problema es que las iglesias, aún la gente que está oyendo este mensaje a través del internet posiblemente Dios le va a empezar a hablar le voy a decir algo la Biblia no dice que la casa es hecha por algunos Cuando hay una visión de la casa Es que esta visión Dios se la dio a alguno Se llama fulano de tal No se llama fulanos de tal Cuando Dios va a hacer algo con una comunidad Dios levanta a un hombre para darle una visión específica Y en esta casa nosotros no tenemos un sistema democrático como tienen algunas iglesias. Yo he ido a algunas iglesias donde están los pastores atados a una directiva del diablo, porque esa directiva es satánica. Y si el, y el si el tesorero o el secretario, el hecho que Jesús tenga uno que andaba llevando las finanzas no dice que era tesorero, hermano. Lo que dice era que llevaba la finanza y no dice que había directiva. Lo que pasa es que él había alguien que cuidaba esa finanzas, no dice que había una directiva. Entonces lo que sucede es que nuestra casa no se rige por una directiva de locos Que están tratando de hacer que la cabeza no se mueva Porque yo conozco gente de la No le voy a mencionar los nombres Pero conozco muy buenos amigos que están atados Ellos tienen terrenos grandes, enormes Ellos tienen una visión de crecer fuerte Pero los directivos le dicen No, no, no, no, no, no Es que nosotros creemos que, que eso no debería ser así Nosotros creemos que sus hijos no deberían de moverse así Nosotros creemos que usted no debería predicar eso mucho Porque usted está predicando mucho eso de reino Porque usted está predicando eso usted va para esa conferencia y nosotros creemos que no le damos la plata para que va a esa conferencia por eso es que muchos colegas a pesar que tienen una visión de Dios no la van a desarrollar y van a vivir frustrados y se van a morir amargados porque tienen una directiva nuestra visión apostólica no existe en directiva, no existe hermano la diplomacia ni existe hermano la democracia, en una visión de reino existe una teocacia el que manda es el Espíritu Santo en este lugar el que dice las cosas es el Espíritu Santo en este lugar, nosotros lo que hacemos es tener una mesa consultiva una mesa consultiva de ancianos para consultar algunas cosas pero el hecho de que consultar eso no quiere decir que tengamos una mentalidad democrática, eso es, el, eso es en la sociedad y por eso viven como viven en los países donde existen hay reinas y reyes respetan a la reina y respetan al rey y todo el mundo hace lo que quiere lo que, lo que el rey dice y todo el mundo vive bien en esos, en esos países ¿por qué? Porque, todo el, porque el rey vela por todo lo que está pasando no existe eh, asamblea legislativa los mejores lugares en Europa definidos para que su gente viva bien son lugares donde hay un rey porque ese es el modelo de Dios cuando Dios habla de un rey, hablo de un reino cuando hablamos de reino, hablamos de rey hablamos de reyes, hablamos de sacerdotes el problema es cuando estamos en una en una visión hermano eh, donde usted y es que aquí nosotros deberíamos mire porque por no paso yo a pensar en lo que no ni, es que aquí usted tiene, tiene que seguir la visión que Dios le dio a un hombre porque esa es la visión apostólica la Biblia dice en el Salmo 133 si usted lo lee por favor Salmo 133 dice la escritura ahí mire salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía es como el buen óleo sobre la sobre quién desciende el buen óleo entonces sabe cuál es mi, mi gran grancusúcoro que yo tengo que estar bien con dios porque es la responsabilidad sobre ustedes por eso es que un pastor cuando no está bien con el señor lo que debemos de hacer es mejor decirle miren mejor me aparto Porque debo de hacer que otro camine Porque yo no puedo tener responsabilidad Porque todo lo que fluye aquí Va a fluir ahí Entonces ahora se pregunta usted Y no estoy hablando de aquella tontera de la super honra No estoy hablando de aquella tontera De que yo necesito pisto no, no, no Estoy hablando que usted deberá por mí Para que yo sea bendecido Para que usted sea bendecido Porque la bendición fluye primero sobre la cabeza No sé si entendió eso Y si le quedó claro también ¿Por Por eso usted debe orar Por su papá Porque la bendición no te fluye Hay, hay jóvenes lelos boca abierta Que no entienden Es que yo soy bendecido Sí, pero por qué Por la bendición de tu tata Es que yo tengo techo Sí, porque primero se lo dio a tu tata El techo Por eso es que tienes techo ¿Dónde estar? Si no estuvieras en la calle Pidiendo pisto Es que yo estudio Sí, porque tu tata Te da el pisto Para que estudies Y Dios bendice la... Por eso ustedes deben de estar Orando por la cabeza Por mire aunque esté toda torcida pero en la cabeza usted tiene que orar para que la bendición fluya a esa cabeza que es su papá por eso es que las mujeres no pueden estar hermano resistiendo la cabeza por eso es que acá hay una visión esta visión de la casa es apostólica y es teocrática. yo tengo por ejemplo dos personas que saben que en un momento determinado que yo andara mal yo Ellos tienen que informar Una es mi esposa y otra otra gente El día que yo ande mal Que yo renuncio a eso Pero hay una persona que es mi esposa y otra gente Que informarían a mi cobertura Para que yo me regresara al buen camino Porque yo tengo cabeza, le cuento Entonces sucede algo Pero nosotros si nosotros estamos caminando no digo perfecto porque esté igual no somos perfectos pero estamos caminando en rectitud con el Señor toda la bendición que me fluye le va a fluir a usted toda la bendición que le por eso es que usted debe orar Señor bendícelo más igual que su papá en su casa bendice a, a este mi papá Señor yo lo bendigo declaro que es bendecido que sus negocios prosperan usted tiene que orar por sus papás y debe sujetarse a su tata por eso los que están acá tienen que estar sujetos también a que nosotros no le damos sujeción de algo loco le estamos hablando de sujeción de algo lógico cuerdo le decimos no vaya a andar allí en eh, abriendo la boca en lugares donde ni sabe si son bendecidos o no bendecidos y se tiene que obedecer simplemente usted no sabe que hay lugares peligrosos si usted debería de entender que hay gente que está en lugares de riesgo por ejemplo los que se congregan en una iglesia dividida van camino al infierno y todo evento o actividad que hagan no está en el propósito de Dios. Entonces por eso es que lo guardamos a ustedes que no han de abrirndo la boca en cualquier lugar, lo guardamos a usted que no ande orando, es que yo voy allá donde me oren, donde la donde la hermana tal donde, cuando le ponen la mano, lo que le están poniendo es, es transmitiendo el espíritu. Espíritu de adivinación, espíritu de hechicería, espíritu todo espíritu del diablo. Pero allá usted abriendo la boca a que me oren voy. ¿Y qué no tiene usted boca para orar con el Señor? Pues no tiene teléfono privado Su teléfono está conectado directamente con el trono de Dios Su vida está conectada directamente con el Padre de las luces No tiene que andar buscando intermediarios Porque usted es un sacerdote para la gloria del que lo llamó Entonces hermano, la visión se la da Dios a un hombre Pero dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso Es como el buen óleo que es Que sobre la cabeza El cual desciende sobre qué? sabe que son las barbas las barbas acá son los ministros por eso es que los ministros que están en esta iglesia tienen que ser ministros que hagan avanzar la visión de la cabeza no que la detengan por eso me gusta que los ministros que están acá deben de ser entendidos en los tiempos entendidos usted no puede resistir a la cabeza usted no puede hermano Usted, usted como hombro, la barba, los ministros, los, los supervisores, los coordinadores, perdón, los mentores Todos estos que son barbas no pueden, re, no pueden retar a la cabeza No pueden discutir con la cabeza No pueden pelear con la cabeza Pero deben de entenderlo Para que la visión fluya Si no vamos a vivir estancados toda la vida por culpa de ellos Porque ellos son la primera etapa para que la visión corra Pero si ellos no dejan que la visión corra, son unos burro patas arriba. Por eso debemos de hacer que ellos avancen y por eso ustedes deben hacer que los demás avancen. Por eso en su casa usted no puede criticar a su padre, por eso que la mujer no puede andar señalando al esposo. A mí no me venga a contarme los problemas de su marido. Es que le quiero contar que mi marido es un gran león, pero y mira lo que hace, le, pero, ore, por él, hermano, ni me cuente lo que hace, calíbula. No me cuente eso a mí vaya contárselo al Señor, porque es su cabeza, usted no puede hablar mal de su cabeza, usted no puede resistir a su cabeza, usted no puede andar discutiendo con su cabeza, uno de los éxitos, yo no hablo de mi esposa cuando tengo que hablar bien, porque ni me gusta andar hablando bien, ni a ella le gusta que ande hablando de ella, ni en bien ni en mal, pero una de las ventajas que yo tengo para moverme en mi casa, es que mi mujer no discute conmigo, no discute ninguna orden, ninguna orden, Pero cuando te estoy hablando de ninguna, es ¿eh? ninguna. Vamos para el norte, al norte. Vamos al sur, al sur. Al este, al oeste, pero no anda de loca. ¿Por qué crees que no ha llevado a cabo tu visión en tu casa? Porque la mujer solo resistiéndote. No, yo digo que verde. Yo digo que azul, verde. Loca por eso es que no has avanzado, por eso es que tu marido no ha sido bendecido, porque estás de loca resistiendo la cabeza, no resistas la cabeza, la cabeza se apoya, la cabeza se apoya la, a la cabeza se le dan ciertas sugerencias pero al final tú terminas decidiendo, por eso es que las cabezas de, tenemos responsabilidad delante de Dios de estar en la presencia de Dios no creas tampoco que es para estar haciendo changoneta con la familia es para que oigas bien la voluntad de Dios hacia dónde vas a llevar a tu familia, porque es una responsabilidad sobre tu vida, los que somos cabeza tenemos responsabilidad de oír al Rey de los Cielos Pero cuando tengamos esa responsabilidad Los hombros tienen que hacer que la cabeza Se mueva para cualquier lugar Porque si los hombros no hacen Y los hombros y las piernas Y lo, y el pueblo que es el, el que camina No camina Entonces la cabeza por mucho que quiera llegar al norte No va a llegar al norte Por eso los que estamos acá No resista Vaya y comience a expandir el reino de los cielos Bajo una visión apostólica, profética, detallada Bajo una visión con un gobierno teocrático Y deje de discutir Deje de renegar Deje de hablar locuras sino que avancemos en el reino de los cielos Dios le dio una visión a Abraham le dio una visión a Moisés, le dio una visión a David le dio una visión a Pablo Dios no anduvo dándole visiones a directivas del diablo ni un montón de locos aquí hay una cabeza, Dios la puso, se llama yo Vladimir Padilla Barrera no es mi mujer sino que es a mi persona mi mujer sigue después están los pastores que Dios ha levantado el pastor Salazar el pastor Edgar la pastora Verón luego están los ministros pero estos ministros tienen que hacer que la cabeza se mueva con libertad y eso es lo que estamos tratando de hacer entonces usted tiene que entender que lo mismo es en tu casa Dios le dio una visión a un hombre no se la dio a un montón de hombres no se le dio una directiva la visión apostólica es teocrática no es democrática Por eso que muchos pastores allá afuera no no hayan ni cómo hacer, porque tienen metidos y zambados en sus iglesias un sistema religioso que ya no funciona. Tienen metido en sus iglesias un sistema que no sirve se están muriendo como dinosaurios ahí, con sus templos viejos que están quedando vacíos, por eso debemos de modelarle y por eso tenemos que hacer que esto se llene mucho más, porque un día ellos van a preguntar, ¿qué hicieron ustedes? y tú le vas a dar la respuesta a esa gente y les vas a decir, ¿cómo salir adelante? un día, las familias van a fracasar de allá afuera, y tú les vas a decir, ¿cómo es que camina tu familia? ¿por qué tu familia sale adelante? porque la cabeza va adelante, porque los hombros van apoyando, y los hijos van orando por esa cabeza, y tú le vas a decir, yo vivo en una iglesia apostólica profética yo vivo en una iglesia de reino y mi familia está en una iglesia de reino y mi vida vive en el reino de los cielos mi visión es específica es detallada en tu casa no puedes permitir que una directiva funcione ahí la directiva aquí en la forma en la casa la suegra el suegro la tía el tío el metido del primo y todo el mundo y tú consultas con todo un montón de locos como creen que tengo que vestir a mi mujer Y la mujer ahí, ya ya ya ya de acuerdo con la suegra Es que usted no le compra nada a mi hija hijo. Bien le dije yo a mi hijo que, que no se casara con vos Pero burra se casó con vos Entonces como se casó con vos semejante mantenido Y todos ahí queriendo opinar El día que mi mujer me pusiera la suegra Y todo el mundo, los mando al chorizo con todo y todo Porque a mi casa no es democrática No es democrática Mi casa tiene una cabeza Dios me tiene que hablar Tu casa tiene una cabeza Y debes de entenderlo Tú como re, Levanten la mano Los que son cabezas Yo oro por esas cabezas tenga responsabilidad Para llevar a su vida Y su familia a otro nivel Pero ahora Levánteme la mano Los que son hombros Y mujeres también De esas cabezas Y e hijos Levanten la mano Declaro que no vas a resistir Esa cabeza Sino que vas a apoyar Esa cabeza Y vas a impulsar Esa cabeza Y vas a orar por esa cabeza Y te declaro bendecido Termino Dios te trajo A este lugar Amén para enseñarte una visión diferente para que esta visión fluya en esta casa Dios te trajo a este lugar para enseñarte a establecer el reino de los cielos Dios te unió conmigo para establecer un propósito que Dios me dio pero esta visión no es no es egoísta no es para cumplir los sueños míos es para cumplir los sueños de dios y es para cumplir los sueños míos también y es para cumplir los sueños tuyos también nosotros vamos a avanzar en el reino porque lo que estamos acá vamos caminando hacia un solo lugar con espíritu apostólico paternal bendecimos santa Ana y declaramos que hoy se abre una puerta porque la gente va a obedecer hacia lo que dios quiere en esta ciudad y en esta nación y fuera del país Te bendigo iglesia Cierra tus ojos esta mañana Padre en el nombre de Jesús yo oro Para que tu reino se establezca Señor Que venga tu reino a esta ciudad Vamos vamos, vamos Señor yo declaro Que la vida, la familia, la gente Camina en un solo norte Señor En un solo sentido Vivimos en una visión apostólica Única, detallada, diferente visión de reino, visión gobierno apostólico gobierno ti, teocrático eso es lo que tú has anhelado Señor desde el principio hasta el fin el, el único, único inmortal mortal, el único soberano que, que habita en luz inaccesible, inaccesible. y no hay templos hechos sí, señor que venga a tu reino